para hablar de esto, de esto de apoderarse de los escenarios. ¿Es así, Ferni? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Hola, Paola. Todo el equipo de la radio. Un placer, un placer enorme estar esta tarde compartiendo con ustedes. Así es, así es lo que, lo que contaste desde aquí, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, muy feliz, todavía conmocionada. Por esto que estamos viviendo, eh, les músicas, les folcloristas diversos, digamos, que a partir de este cambio histórico en el estatuto del pre-cosquín, eh, desde la Comisión Municipal del Folclore, desde la Municipalidad de Cosquín, del Histórico Festival de Cosquín, digamos, eh, nos habilita a partir de este cambio de estatuto a participar, eh, en el rubro solista vocal a las identidades no binarias, a raíz de esta eliminación del binarismo el binomio masculino-femenino en la categoría, eh, de, vuelvo a decir, del rubro solista-vocal. Así que un placer estar conversando contigo esta tarde. Bueno, para nosotros también, eh, Ferny, lo cierto es que eh, vemos por aquí y por allá hay muchas notas, hay este, muchas buenas fotos también, hay que mencionarlo mm. a la pasada, este, pero parece que eh, fuiste vos la que lo cambiaste. <risa> eh, la verdad que, ¿qué querés que te diga? Yo me siento representante, no es porque sea vos representante, sino, eh, sino que me siento una compañera más de todo un colectivo eh, disidente y diverso, como si llamamos nosotros, ¿no es cierto?, eh, que es esta tribu, es, es este colectivo queer, trans no binarien, que hace años, hace muchos años, eh, viene, viene luchando, como decías hace un rato, para para que se le escuche, eh, para empoderarse, nada más y nada menos que leyes históricas que tenemos en nuestro país, como la ley 26.743, que es la ley nacional de identidad de género, como el decreto 476-21, que salió este año, que es el decreto presidencial por el DNI no binario, que es la ley de educación sexual integral, que es la ley, lo van a ver, diana Sacayán, de cupo laboral travesti trans, que es el artículo 2, inciso 1, la ley de cupo de mujeres y disidencias en los festivales, es Es decir, que venimos pisando y sintiendo justamente, eh, sintiendo que a esas leyes nos amparan nuestros derechos. Fue desde esa convicción, de esa profunda convicción, que cuando audicioné el domingo pasado en el precosquín y del cosquín mandan a decir que yo no puedo seguir cantando porque eh, no, no, no había el reglamento, no incluía la posibilidad que yo lo haga, me, senté, me, me sentí violentada, me sentí excluida y entendí. Entendí, querido Juan Pablo, entendí que, eh, que además de ser algo que había sido un garrón, che, qué feo esto, che, qué mala suerte, ah, qué mala leche, cosquín, entendí que era ilegal lo que había pasado. Por eso me, me, me, me hice presente el martes, hace una semana, a los dos días que pasara esto, me presenté al INADI, al Instituto Nacional contra la Discriminación, y allí la mismísima Victoria Donda me tomó la denuncia, Y así como te cuento esto, me fui del lugar diciendo ojalá en unos años veamos un cambio. Y a las 3, 4 horas me llama Vicky y me dice Ferni, Cosquín cambió el estatuto, pasaste a la final y se abolieron las categorías de femenino y masculino. Qué así, que, Qué bueno. así que es una noticia que la verdad me, me pone muy feliz y estoy muy, muy, muy contenta de este espacio, esta radio hermosa también, para que en otras localidades, en otras sedes, en otras partes del país eh, nos enteremos que esto ocurrió, que esto aconteció, para que, y capaz sea así, las personas se animen y, y, y participen, sabiendo de que lo que va a juzgar el, el juzgado justamente, no tiene que ver con la performática, no tiene que ver con el género, no tiene que ver con la expresión de género, sino que el jurado tiene ahora, tiene ahora por este cambio de estatuto, eh, que únicamente evaluar la calidad de la voz humana. y eso, y eso, Eso es un cambio que estamos celebrando mucho. Fenomenal, además, este, como me quedé enganchado de ese alambre, como vos lo dijiste, Pensaba que, bueno, dentro de unos años iba a haber algunos cambios y unas pocas horas después ya estaban confirmándote que se había modificado el estatuto. Este, fue verdaderamente, también este, diste en el clavo con esa interpretación de que había una violencia institucional, este, sobre todo con, con vos participando y ganando como cantante. ¿Cómo, cómo participaste, Ferni, como cantante solista? Así es. Ocurre que todo esto se, se genera un impacto porque si bien el jurado fue lo más afectuoso, el jurado integrado nada más y nada menos por Franco Luciani, por Mónica Brandt y por Marianne Farías Gómez, eh, yo siento por parte del jurado nada más, nada más que un gran elogio a mi tarea artística eh, cuando termina la participación de todas las participantes del rubro solista vocal femenino que es el rubro al cual yo, digamos, me anoté porque yo hace años me siento cantora y vengo profundizando en esa, en esa tarea y en esa búsqueda, en, ella, en esa huella de, de, de, de esa indagación, de esa identidad, esa identidad nada más y nada menos que la identidad vocal que tanto tiene que ver con la identidad. Estos los cantantes, las cantantes, los cantantes que están escuchando seguramente lo saben muy bien. Lo importante que es para nosotros nuestra identidad vocal, digamos, Entonces, eh, vengo hace mucho en este, en, este, en este camino, en esta búsqueda, y dentro del binarismo que me ofrecía eh, Cosquín, bueno, lo que yo más sentía acorde a mi identidad era anotarme en el rubro solista vocal femenino. Y así lo hice, y así lo hice. Y cuando terminó la ronda, eh, ya me estaba yendo, me estaba literalmente, escúchame, bajando las escaleras y el jurado me manda a llamar. Y me, lo único que me dice el jurado es, que lo que primero tenemos que decirte es que nos voló eh, nos puso los pelos de punta, fuiste la artista que más nos conmocionó hoy, fuiste la, la, una de las mejores artistas y las mejores voces que escuchamos. Eh, es increíble lo que haces, tu creatividad, bueno, cantamos nada más y nada menos que el Grito santiagueño de Raúl Carnotti, la Celedonia Batista de Teresa Parodi, y el jurado, te digo, me, no lo puedo creer, todavía lo cuento, y es mucha emoción porque lo que vino después fue muy triste. Pero ese momento fue muy hermoso, porque fueron, fue un abrazo gigante que me dio el jurado. Inmediatamente me dice, pues tenemos que dar una noticia que es de Cosquina, que van llamar y que no podés participar porque no tenés hecho el cambio registral, me dice. Cosa que es ilegal en un punto, digamos, si yo me autopercibo una femenidad, no hace falta tener esa indicación en el documento. Y esto lo dice la ley de género, pero también hay mucha ignorancia, ¿sabes?, respecto a estas cosas. En es que el se va, interior, claro, en se, el resto del país. Hay mucha, mucha ignorancia. Entonces me dijeron que por esto yo no podía participar. Y lo que fue más terrible es que por segundo me dicen lo que te propone Cosquines si vos querés participar en la categoría de varón. De ninguna manera, dije yo. Y Marian Farías Gómez inmediatamente me da la mano y me dice te felicito, te felicitamos. Acompañamos totalmente tu reclamo, pero lamentablemente nos dices que no podés seguir. Ah, y pero... me fui... Y fue muy triste, la verdad, fue muy, muy doloroso, eh, y todo esto se transmutó, cuando también, aparte de doloroso y de triste, me di cuenta, como te dije hace un rato, que había sido ilegal. Y fue ahí, asesorándome con abogados y abogadas, con gente de comunicación, que todo el domingo, todo el lunes, medité, comuniqué esto a un círculo más íntimo, me llamó Teresa Parodi, me dijo que me había pasado en el Precosquín, Bueno, hablamos un rato con Teresa, con la chiqui Ledesma, con Florencia Dávalo, se comunicó Paula Rivera del INAMU, se comunicó Alba Rueda del Ministerio de Mujeres y Disidencias, el ministro abogado de Cultura de la Ciudad, todos diciendo que repudiaban esto que había pasado, que contaban, eh, yo contaba con su apoyo en caso de hacer lo que quisiera, una denuncia. Así fue que entonces, el martes pasado, al mediodía, exactamente a las 12 del mediodía, me junté con Vicky Donda en su despacho Ella misma me tomó la denuncia junto a todo el equipo del INADI y a pocas horas eh, Gabriel muso se comunicó diciendo que estaban cambiando el estatuto del Koski. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que entendemos que este, este grano de arena en el que te convertiste, permitime la figura, Ferni, bueno. era demasiado grande para estos engranajes ruinosos que estaban haciendo ruido desde hace rato, y vaya si los pusiste en un verdadero apriete que se termina de desenredar, con la modificación del propio estatuto. La verdad es que entendemos que estás eh, conquistando junto con todo el colectivo eh, eh, que en, este, en esta pequeña conversación representás, este, una, un cambio, estás operando un cambio impresionante para la realidad de todo, de Ferni. Eh, quiero preguntarte de dónde, de dónde viene tu apego a la música y, y en qué momento empezaste a sentir que era tu Camino. ¿Qué vas a Bueno, mira, eh, yo bueno tengo 31 años. Eh, escucho música desde muy chiquita. Que bueno, mi familia toda es muy melómana y hay mucha música siempre. Hubo mucha música siempre dando vueltas. Eh, tengo también la la característica o la la, la, la hermosa coincidencia familiar de tener eh, bueno un padre que, que estudió piano una tía, Graciela de Gildenfeld, que es cantante lírica, soprano, que ha cantado tantísimas veces en el Teatro Colón, en la ópera de Salzburgo, dirigida nada más y nada menos que por grandes figuras como Muti, como Herbert von Harrigan, digamos. Entonces, hubo, hay algo, hay algo cultural y un, un acercamiento a la cultura que siempre estuvo muy presente, muy, muy, muy, pero muy presente en, en mi familia. Eh, Entonces, desde chiquita, bueno, eh, indagando por distintos géneros musicales, eh, y también por otras cercanías de tíos, de otros familiares, llega más o menos a los 12, 13 años la guitarra y el folclore. Empiezo a tomar clases de guitarra, que luego seguí estudiando en el conservatorio aquí de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las Torpias Sola. Me recibí, tengo la tecnicatura en guitarra clásica y luego. A los 18, 19 años comienzo a estudiar canto, técnica lírica, yo tengo una base lírica de 10 años de formación en el técnicas del canto italiana o la técnica de respiración diafragmática, la técnica de impostación del, del del aperto macoperto, bueno de todo un tipo de, digamos de, de, de, de profundización de técnica, de, de, para, para cantar ópera, así fue que digamos estudié en la Universidad Nacional de las Artes, no me recibí a unas materias de de to, no terminé el título, no, no lo terminé porque Finalmente no, fue ese género finalmente el que yo me quería abordar, si bien lo único que, o sea, o sea canto ópera en, en un proyecto lírico disidente que tengo junto a mi hermana, gemelo Luchi, llamado Ópera Queer, y ahí canto ópera y, y me dragueo y deconstruimos la ópera, luego no, no, no, no me dedico más a ese tipo de canto, entonces eh, lo que sí aconteció todo este tiempo, ya mis veintipico hasta ahora, fue una indagación muy fuerte de la música popular, Así es que constituí y constituyo hace como 8 años un conjunto llamado Alpa Munay, Alpa con doble L, Munay con Y final, en Quichua, Tierra querida, Tierra amada, junto con Nico en guitarra, Pablo piano y Nahuela en percusión. Eh, desempeñamos, digamos, la, la, la difícil y enorme tarea de representar de reinterpretar mejor dicho, de de sí sí sí, de seguir indagando la huella musical y poética nada más y nada menos que uno de los más grandes representantes de nuestro folclore, exponentes como Atahualpa Yupanqui, la obra poco difundida e inédita Atahualpa, que su mismo hijo, el coya Roberto Chavero, hace como ocho años nos, nos dio, en manuscritos y en partituras, eh, sacamos un disco ya hace como cinco años, se llama Yupanqui inédito. Está en todas las plataformas, está en YouTube, se puede escuchar. estaría muy bueno que la gente que está escuchando esto, si quiere, lo pueda hacer. Y con Alpamuna y nos fuimos de gira a Córdoba varios años, estuvimos en el patio de la Pirincha, estuvimos en Cosquín, en las Peñas Alrededor, estuvimos en Tras la Sierra, viajamos a Rosario, viajamos por la provincia de Buenos Aires, hacíamos ciclo acá en Capital. Esto fue, lógicamente, hasta el año pasado. Y el año pasado y este, ya nos estamos dedicando a... Eh, seguir indagando nuevos temas, seguir haciendo nuevos arreglos, nuevas reversiones eh, para el segundo disco que se viene en unos meses. Así que eh, son estos proyectos, también eh, canto y codirijo un coro de Murga, estilo uruguaya, aquí en el barrio de Boedo, de la ciudad de Buenos Aires. Y además soy docente de música así de hace siete años, di clases particulares de canto, trabajé en jardines y ahora hace siete años estoy trabajando me desempeño como profesora de música de la escuela pública a nivel secundario aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que entre música, docencia, cantos diversos, de murga, de ópera, de folclore, eh, se desempeña, se, se, se, de esas de esa formas transcurren felizmente, muy felizmente mis días, siempre con música y siempre con, con, con eso, ¿no? con el afán y la obsesión de creer que La, la música puede ser también un puente, como es un puente para, para mejores humanidades, como diría nuestra traviarca querida Susie Shock, la música es esa catapulta hacia la nueva y mejor humanidad que nos merecemos ser. Así que bueno, muy feliz, muy feliz de dedicarme a esto y de, de estar hablando contigo esta tarde. Qué bueno, no sabes lo felices que nos haces también, Ferni, porque sos una fuente de inspiración y también de seguridades. Digo porque hay muchas personas que por ahí están en silencio escuchándonos y todavía no deciden qué hacer con su vida, si la van a abarcar en todas sus posibilidades o si van a seguir sintiendo que ganan los prejuicios de la sociedad, de lo, de lo pacata que es la sociedad todavía. Una buena buena parte. Ferni, te estamos sumamente agradecidos. Yo me salgo de la vaina por escuchar ya a Alpa Munay, que es esto último. Eh, ¿Vas a estar tocando? ¿Estás cantando en estas jornadas, en estas fechas? ¿Estás haciendo algo? Felizmente tengo la agenda súper llena, no sé cómo comentarte con mucha alegría que este fin de semana, eh, tanto viernes, eh, sábado, domingo y lunes con Ópera Cuere estamos tocando en el Catalina Sur, en el Parque de la Estación aquí en 11, en la Minga en Boedo, la siguiente semana tenemos con Kipildor toques en Boedo, tenemos toques también en distintas partes, el 3 de noviembre repetimos en el histórico teatro 25 de mayo para 400 localidades, hicimos un toque hace unos meses en agosto el teatro estuvo divino en el barrio de Villurquiza, se vienen cosas muy, muy hermosas y estoy muy feliz, muy feliz de que, de que luego también de muchos años de estudio y de, de dedicación y autogestión, la verdad también estén pasando cosas que son revituables, la verdad también desde lo económico y sobre todo nos permiten mostrar nuestro arte a más personas, bueno, ni hablar con el jueves 7, tengo la final en el precosquín de Cava y eso me pone muy feliz. Y la verdad, te quiero agradecer nuevamente por tus palabras, te quiero agradecer por eso que decías. A quienes nos están escuchando, y capaz sea así, capaz en silencio, capaz en otra parte de la provincia, en la Pampa misma, o de otras localidades, de esta persona eh, solamente un abrazo y un, y un comentario, una reflexión. Eh, seamos libres, seamos libres, si somos libres vamos a ver cómo nuestro canto, nuestros, nuestras acciones, nuestras nuestras decisiones se embellecen aún más, sigamos siempre anhelando aquello que deseamos, eh, que es lo único, el único camino que nos va a llevar a la felicidad, así que muchas gracias. Gracias por esa reflexión también, Ferni, vamos a escuchar enseguida preguntitas sobre Dios, que espero que sea de tu, de tu gusto, así la audiencia se queda con, contigo, gracias, con tu voz Gracias, claro también. que sí, hermosa canción, gracias. Gracias a vos, hasta pronto. Hasta prontito. Uh, qué bueno, charlar con alguien como la cantante trans Fernie, Fernie eh, de Gildenfeld vino a modificar la realidad cultural de nuestra sociedad y ahora la escuchamos porque es una gran cantora.